Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a una nueva emisión del Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con el tono crítico y comprometido y, eh, con la transformación y la justicia social. Después del domingo de elecciones paso, el contundente triunfo a nivel nacional y provincial del Frente de Todos es el tema de la semana. Como también lo es el agravamiento de la crisis generada por el gobierno de Mauricio Macri. En esto que personalmente entiendo que es la Macrisis terminal de las políticas del gobierno de Cambiemos. Vamos a estar conversando un poco sobre el panorama electoral que quedó delineado con el resultado provisorio de las PASO. Que muchos entienden como una gran encuesta. Pero que paradójicamente dio por tierra con algunos números y proyecciones que se manejaban en la previa de las elecciones. En la segunda parte del programa nos visita nuevamente Carlos Ferrari, titular de Apime, eh, de nuestra ciudad. Y vamos a aprovechar para conversar con alguien que entiende de economía y nos va a ayudar a entender qué está pasando con la economía en la Argentina. Recordá que además podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital y también te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook que es elagora.digital. Nos podés escribir por correo electrónico a contacto a arroba digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y pedís que te agreguemos a nuestra lista de difusión de, en la que recibirás noticias al instante. Repito el número, es 291-463-8535. Estás escuchando El Ágora. Una mirada desde el llano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 A nivel nacional la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se impuso con el 47,65% de los votos ante Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto que obtuvieron 32,08% de los sufragios totales. Para la candidatura de gobernador de Buenos Aires, Axel kisilov sorprendió al imponerse sobre María Eugenia Vidal por 49,34% de los votos contra 32,56%. Aunque luego se supo que el gobierno contabilizó erróneamente los votos en blanco, Por lo cual la diferencia final será aproximadamente de 52,5% a 34,6%. Lo cual, eh, digamos, al superar la barrera del 50% es menores, serían menores la, las posibilidades que pueda llegar a tener la gobernadora Vidal de revertir la elección. También la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, que llevaba a Sergio Massa y a Luana Volnovich en los primeros puestos, se impuso por 48,83% a 30,98%, eh, por sobre la que llevaba el ministro Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, y a María Luján Rey por Juntos por el Cambio. Además el Frente de Todos ganó en, los, en todos los distritos electorales a nivel nacional con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba pero igualmente en ambos territorios logró acortar la diferencia en relación a las elecciones paso presidenciales de 2015. Cabe recordar que justamente en las paso 2015 Camiemos también había ganado en Entre Ríos, en Santa Fe y en Mendoza provincias en las que en esta ocasión ganó el Frente de Todos. Por otra parte, en las elecciones provinciales de Santa Cruz fue reelecta Alicia Kirchner luego que se especulara con su derrota. Alicia ganó la interna peronista mediante la ley de lemas y el Frente de Todos se impuso por casi 20 puntos al Frente Nueva Santa Cruz, que es como se presentó la marca Cambiemos en la provincia cuna del kirchnerismo. Finalmente el Frente de Todos también triunfó en Mendoza, un territorio tradicionalmente esquivo al peronismo. Y eh, cabe destacar que la provincia elegirá gobernador o gobernadora antes de las elecciones generales de octubre, por lo que el resultado de las elecciones paso de este domingo fueron un duro golpe para el gobernador saliente, Alfredo Cornejo, que es el presidente de la UCR a nivel nacional también. Sin duda, la senadora Anabel Fernández Agasti del Frente de Todos aumenta sus chances para las elecciones del 29 de septiembre en las que compite como candidata a gobernadora. Yendo a las elecciones provinciales para gobernador, legisladores, intendentes y concejales recordamos que Axel Kicillof y Verónica Magario se impusieron por 49,34% a 32,56% contabilizando los votos en blanco números que luego cuando los eh, excluimos ¿no? los votos en blanco se van a 52,5% contra 34,6% que obtuvo la gobernadora. Estos son los números que de repetirse en octubre se tomarían en cuenta para el recargo de para el reparto, perdón, de los cargos electivos de senadores y diputados provinciales. Y bueno, las PASO también tuvieron como sorpresa que le cambiaron el color al mapa político de la provincia. A diferencia de las últimas dos elecciones, Vidal solo ganó en tres secciones, todas del interior, y perdió por una gran distancia en provincia. Cabe recordar que en 2015 y en 2017 la gobernadora solo tuvo resultados adversos en la tercera sección, que es el conurbano sur, y en alguna otra isla de la provincia, mientras que en el resto de la provincia quedaba totalmente pintada amarilla con algunos manchones de, de celeste de lo que fuera el Frente para la Victoria. Esta vez eh, Vidal no solo, eh, perdón, esta vez Vidal solo logró imponerse a Kicillof en tres secciones del interior, como decíamos, mientras que Axel ganó en las cinco restantes, incluyendo en la octava, que es el Distrito de la Plata y uno de los grandes bastiones que tiene que Cambiemos en la provincia. Pero no nos adelantemos y hagamos un repaso sección por sección. Decíamos, el domingo Cambiemos logró triunfar por una corta diferencia en las secciones quinta, sexta y en la séptima. En la quinta sección, que tiene como ciudad cabecera Mar del Plata y abarca la zona de la costa atlántica, Cambiemos obtuvo 41,87% de los votos. Eh, ...y 40,19 para las categorías de gobernador y legisladores ...respectivamente, contra el 39,44 y el 38,78 que obtuvo el Frente de Todos. En la sexta sección, donde la principal ciudad es justamente Bahía Blanca... ...nuestra ciudad, Vidal obtuvo el 44,12% de los votos... ...y su lista de senadores el 41,61. Mientras que Axel obtuvo 36,89% y los, la lista de legisladores que encabeza Fischer el 37,09, una distancia mucho más corta que 2015 o 2017. ¿no? Se trata de la sección ¿no? eh, donde efectivamente tuvo el mejor desempeño el oficialismo, pero... Eh, Hay una, se, se ha descontado gran parte de la diferencia que había en las elecciones 2015-2017. Con estos resultados, además, hay un empate técnico en lo que hace al reparto de cargos, ¿no? y ambas fuerzas serían con tres senadores, por lo que entrarían cuatro senadores oriundos de nuestra ciudad de Bahía Blanca, que son Andrés de Leo y Nidia Moirano, que renuevan por Cambiemos, y a Yelén Durán y Marcelo Feliu por el frente de todos. Finalmente, eh, otra sección, la última en la que Triunfo Cambiemos, es la séptima que está situada en el centro de la provincia, no, la Barría Azul, esa zona, donde Vidal obtuvo el 43,40% de los votos contra el 38,51% de Kisilov. Y a nivel eh, legisladores también se impuso Cambiemos con el 41,66% contra el 37,52%. Como contrapartida, Axel triunfó en el resto de las secciones. En la primera sección, con Urbano Norte, eh, Axel ganó 49 a 11 a 32 con 67 de Vidal, mientras que sus legisladores se impusieron... ...por 48,36 a 31,54. Además Quisilo obtuvo un triunfo en la esquiva segunda sección... ...que es el norte de la provincia, camino desde Capital a Rosario, esa zona... ¿no? ...pasando la primera sección, y allí se impuso por 43,87% frente al 38,06 de Vidal... ...mientras que el tramo de legisladores también resultaron victoriosos desde el frente de todos... ...por 43,30 a 36,83%. La tercera sección con Urbano Sur era ficha puesta para la oposición, pero los números superaron las expectativas ya que Axel se llevó el 56,66% de los votos contra apenas el 25,42% de Vidal. También en legisladores el Frente de Todos tuvo eh, un triunfo con el 55,83% frente al 24,57% de Cambiemos. En la cuarta sección que es el noroeste de la provincia también se colaboró para el triunfo de kisilov que le ganó a Vidal por 42,30 a 41,58 mientras que a nivel legisladores la victoria fue de 41,93 a 39,52. Y finalmente la octava sección que incluye solo al distrito capital de La Plata también le dio un triunfo inesperado al frente de todos en un bastión de cambiemos. Eh, Axel se impuso allí a Vidal. Por 44,13% a 37,50. Y en el tramo de legisladores la victoria fue de 43,26 a 36,48. Decíamos recién que el Frente de Todos también ganó en la plata y un poco antes eh, que la... Y un poco antes de que la ciudad capital se trata de otros de los bastiones de Cambiemos, ¿no? El Triente pro se completa o se completaba con el Mar del Plata y nuestra ciudad Bahía Blanca, ya que se trata de territorios tradicionalmente afines a Cambiemos y que juntos le permite superar el número de electores de la matanza. Esa es la comparación que se hace. Sin embargo, en estas elecciones, ese dogma... ...fue fuertemente golpeado. En La Plata, quisilofo obtuvo 44,13 de los votos... ...contra el 37,50 de, de Vidal... ...y Alberto se impuso con el 43,50... ...contra el 35,54 de Macri. Y a nivel municipal, eh, Florencia Saintud ...se impuso ajustadamente en la interna del Frente de Todos... ...ante Victoria Tolosa Paz... ...y la suma de los votos de, de la oposición del Frente de Todos... ...los posiciona por encima del intendente Julio Garro de Cambiemos... Que eh, digamos, lo supera de frente de todos 45 con 25, sumando todas las, las eh, listas que se presentaron de precandidatos, y Garro obtuvo solo 35,34. También fueron un dolor de cabeza para Vidal eh, las paso en Mar del Plata, aunque fue uno de los pocos distritos donde logró superar a Axel en votos. ¿no? Allí Alberto le ganó a Macri por 40,60 a 36,04, pero Vidal se impuso a Axel por 40,48 a 39. A nivel local, el oficialismo del Juntos por el Cambio también triunfó, ¿no? con las dos precandidaturas a intendente, lograron sumar el 35,03%, pero la preocupación de Vidal es que el Frente de Todos obtuvo el 27,63% de los votos con la candidatura de unidad de Fernanda Raberta. Dentro de la interna de Cambiemos, eh, Guillermo Montenegro del PRO obtuvo 78.801 votos, mientras que Vilma Barayola de la UCR cosechó 53.876 sufragios. En números percentuales, el exsecretario de Seguridad de Macri se llevó el 59,39% de los votos contra eh, los 40,61% dentro de la interna que se llevó su contendiente radical. ¿No? Y también hay un tercer candidato que es Gustavo Pulti que competió con la boleta corta de Acción Mar Platense y se hizo con el 17,37% de los votos y el actual intendente Carlos Arroyo quedó muy lejos con, con su boleta corta de Agrupación Atlántica que es la, la, el partido vecinal con el que participa luego de su salida de Cambiemos y apenas cosechó el 5,2% de los sufragios. La diferencia entre los candidatos locales y sus candidatos provinciales y nacionales en el caso de Raberta y de Montenegro eh, es notable y se explica por el efecto de Pulti que desarrolló una intensa campaña en las PASO. El temor de Cambiemos es que los votos de Barayola se fuguen de la candidatura de Montenegro, ya que se trata de dos dirigentes con perfiles muy contrapuestos, que han tenido algún chisporroteo en la previa de las PASO, y además el efecto de Pulti genera un gran nivel de corte de boleta, que podría quedarse con algunos puntos del electorado de Barayola, espantados ante el desplome de Cambiemos. De todos modos la elección en el Mar del Plata no está definida, como no lo está tampoco en el tercero de los bastiones que nombramos de, de Cambiemos, que es nuestro partido de Bahía Blanca. El, el intendente Héctor Gay daba por descontada su reelección y hasta decidió no hacer campaña, y en una sorpresiva elección Federico Susvieles le peleó voto a voto a Héctor Gay hasta el final del proceso de escrutinio. Cuando todavía está encargado el 53% de las mesas, Gai tenía un 38,68% y sus bieles un 38,36, es decir, unos centésimos abajo, en un claro empate técnico. Luego la tendencia fue beneficiando al intendente Gai, que con el 87% de las mesas escrutadas, Eh, ya el candidato de, de Macri en Bahía Blanca lograba ampliar la brecha a 39,74 a 37,05 de sus bieles. Esa tendencia se terminó consolidando y le dio la victoria a Gai por apenas poco más de dos puntos, cuando en la previa de las PASO el oficialismo municipal hablaba de una diferencia de más de 5 puntos y que buscaban eh, alargarla a 10 en octubre. Vamos a ver si es posible. Sin embargo... Hay otro dato que hay que tener en cuenta que es cómo fue el corte de boleta en Bahía Blanca, ya que si bien Gay triunfó en las municipales, el tramo que lo llevaba como candidato fue el menos votado de la boleta de Cambiemos. Es decir que el macrismo bahiense cortó boleta en contra del intendente Héctor Gay que tuvo menos votos que Vidal e incluso tuvo menos votos que Mauricio Macri. Con el 99,86% de las mesas escrutadas, Héctor Gay recibió el domingo pasado 71.677 votos, que significan el 39,52% del total. María Eugenio Vidal, la gobernadora, recibió 82.913 votos, que es un 45,47%. Y el tramo de senadores provinciales que lleva a Andrés de Leo junto a Nidia Moirano en los primeros lugares obtuvo 77.525 votos, que es un 42,57%. En números, Gay sufrió un corte de boleta a favor de la boleta de legisladores provinciales por... 3,05 puntos que significan 5.848 votos. Si la comparamos, los votos de Gay contra Vidal sufrió un corte mucho mayor que alcanzó los 11.236 votos que significan un abultado 5,95%, es decir, casi 6 puntos. Por su parte, el presidente Mauricio Macri obtuvo 75.514 votos en Bahía Blanca que implican el 41,77% de los votos. La lista de diputados nacionales que encabeza eh, Cristian Ritondo, el actual secretario de Seguridad bonaerense, recibió 77690 votos, que son el 43,12 del total, es decir, que Gay obtuvo 3877 votos menos que Macri, lo que lo puso 2,25% abajo, que el gran perdedor de esta gran encuesta que significan las elecciones paso. En relación a la boleta que lleva a Ritondo a la cabeza, Gai estuvo un 3,6% abajo al obtener 6.013 votos menos. Y en el frente de todos también hubo corte de boletas, pero a mucho menor escala. Y entre el tramo más votado y el menos votado no se alcanzan los 4 puntos de diferencia. Casualmente, el tramo más votado fue el de Federico Susbieles como intendente y el efecto de la atracción de votos se sintió también en el tramo de senadores que llevaba Marcelo Feliú en el tercer puesto. La boleta de Susbieles-intendente obtuvo 67.256 votos por un 37,08% y el tramo de senadores provinciales en la que figuran Alfredo Fischer, Ayelen Durán y Marcelo Feliú fue el segundo que más votos recibió. Concretamente, son... 64.221 votos por un 35,26% de los votos. Después las boletas de Alberto Fernández y Axel Kicillof alcanzaron más o menos la misma cantidad de votos, 62.605 y 62.019 respectivamente, que significan el 34,63 y el 34,01% respectivamente. La, mena, la, la boleta menos votada fue la de diputados nacionales que encabeza Sergio Massa, que solo tuvo 60.462 votos por un 33,56% del total de los sufragios. Comparado con Sergio Massa, y para exhibir el margen más alto de corte de boleta, el candidato a intendente Federico Susbieles obtuvo 6.794 votos más, que lo posicionaron un 3,52% arriba que el ex intendente de Tigre. ¿Qué nos dice el corte de boleta en Bahía Blanca? Claramente la presencia de los dos principales candidatos a intendente tuvo un efecto contrario, ya que mientras que Héctor Gay tiró para abajo la boleta y llegó a perder por casi 6 puntos en relación a Vidal, la boleta de Federico Susbieles levantó el piso del Frente de Todos en Bahía Blanca. Además, la situación de crisis desatada por el manejo económico del gobierno nacional no parece que vaya a mejorar la performance del oficialismo en octubre y si la boleta de Macri Vidal cae, lo sucedido en las pasos sugiere que también caería la boleta de Héctor Gay. De manera contrapuesta, es difícil pensar hoy que la situación electoral del Frente de Todos vaya a desmejorar en octubre, pero sí es pensable que la buena elección realizada por Federico Susbieles le permita seguir creciendo en votos de cara a octubre. Sin lugar a dudas, la disputa en Bahía Blanca no está cerrada y recién en octubre sabremos quién será el próximo intendente de Bahía Blanca. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos con la entrevista a Carlos Ferrari de Apine. Debates que te muerden los zapatos que tropiezas cada rato con la trampa de tus intereses. Son sus muchachos amigos de la gorra que te mata y que se borra, que te roba y que se engorda. Las mentiras son tus historias. Caminando en las alturas, cancherías con la bravura del poder. Pedazo de carne tus garras duras en nuestro gato de un rato siempre fuiste un botado aguinaldo, sos un gato lapidario y nosotros un uh, ratones. Sos un gato que nos hunde en el fondo, que nos deja bien al horno, que se esconde en los escombros. Donde está la lluvia de inversiones? Rodeado de tu basura, nos llena de emisiadura, granel. Pedazo de cara dura, Sagranda tu fortuna Con nuestra piel Ie, i, i, i, i, i. Gato déjate de comer Un rato No te hagas el rato Mejor tómate el palo Che gato Te vamos a tirar con los platos Es que la gente ya No tiene un carajo Para morfar agranda tu fortuna con nuestro pie gato déjate de joder un rato siempre fuiste un boto porque no madera palo llega gato que mando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 Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que como siempre agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elaura.digital, escribirnos por mail a contacto arroba elagora.digital o a nuestro WhatsApp que es 291-463-8535 y ahí te agregamos a nuestra lista de difusión y podés recibir noticias al instante directo en tu celular. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino. Nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en el agora.digital. Buenas tardes, que tengan una buena, eh, buena semana y un mejor fin de semana. Hasta luego.